Caballero como está el mundo, no se puede viajar tranquilo Si no quiere morir de un susto, no pues se monte en un autobús Empieza el mar